¡Lamar en coche! Escuchábamos Circo Criollo, de Rally Barrio Nuevo, y ese Circo Criollo remonta a las actividades de la Universidad t r a s u m a n t e que durante mucho tiempo ha girado y continúa girando por el país con distintas propuestas de educación popular, de arte, de encuentro, y el Circo Criollo fue uno de esos formatos. Saludamos aquí a los amigos de la Universidad t r a s u m a n t e Ruth, Luqui, Sebastián, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? Buen día, andan? día, ¿cómo Se viene la Gran Peña t r a s u m a n t e、eh, con Rally Barrio Nuevo, ni más ni menos, y también estará Bruno Arias, Carmelitas Clown, Kundalina, Sana González. Sales el i g r a todo esto va a ocurrir mañana en Avenida Rivadavia 17-230 en Morón, en el Auditorio Oeste. Y ya tenemos en contacto al amigo Rally Barrio Nuevo. Rally, muy buenos días, acá Diego te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va eso, Rally? Bien, bien, tranquilo nomás. Querido, ¿qué fue para vos、eh, la experiencia del de Circo Criollo de la t r a s u m a n t e en los momentos en que has participado de las distintas giras y encuentros de este proyecto?、Uh -huh. Bueno, primero fue la Universidad t r a s u m a n t e es una.、Um... Para mí, eh, eh, habla de mi, de mi cimiento, del cimiento que, que con lo que sostengo lo, bueno, mi camino, el, la forma en que he ido planteando mi, mi función como, como artista, como músico, en, en una, una lucha que, que a mí me ha, me, me ha enseñado mucho y que me sigue enseñando: ¿no? que, que la, son la, las actividades, el pensamiento de, y la b ú s q a Tiene ¿no? uh -huh. que ser trashumante, ¿no? Hay algunas definiciones,、sí. Rally, que tienen que ver con la trashumante, que también está bueno que nos cuentes cómo se meten en tu camino artístico, en tu manera de relacionarte con la gente. La autonomía es una palabra clave para entender la práctica trashumante.、Claro, para、eh? vos, ¿qué es la autonomía? Bueno, es, es el, el, yo siento que es el camino, el camino que, que nos. Nos libera en, en, en todo sentido, en el sentido más profundo de, de lo que uno considera la, la liberación、eh, en, el, en el camino, en lo que uno va planteando. Yo, yo entendí mucho a través de la Universidad t r a n s u m a n t e lo que es la función del arte en, en, la, en, la, bueno, en, en, en la sociedad en general. Me ayudó a. a Bueno, a plantear a través de mis canciones también la reflexión social, que somos lo que somos como sociedad, y bueno, yo lo he ido también transmitiendo a través de mis canciones, de lo que escribo,、eh, de lo que he escrito.、Son、por ahí, los primeros, la la, lo, lo, la primera conexión que tuve de, de la, desde la canción hacia la, la lucha social o hacia lo que es la. En general, la,、eh, la, la canción social ha sido otra vez un agresivo criollo, que fue uno de mis primeros discos. y ahí está c h a c a d e a d e l exilio.、Eh, bueno, y a partir de ahí creo que he comenzado a, a construir、eh, una, una, bueno, una visión desde el arte,、eh, siendo, sintiéndome parte de, de un colectivo, ¿no? Y eso.、Eh, Eh, sin duda me lo dio la Universidad Transhumante, mi vínculo, que nació como un vínculo familiar.、Eh, girado en el Quirquincho en aquellos años con, con Tato Iglesias,、eh, bueno, con Mariana, con, y, y a través de, de la Universidad Transhumante he podido conectar con, con otros artistas、eh, de la plástica, del teatro, de la música, y bueno, y seguimos en ese camino, ¿no?、Eh, de alguna forma es. Eh, para mí, una guía, y, y bueno, este, con los aciertos y desaciertos que uno puede tener como ser humano y como artista también,、eh, siento que esto me, me, me sostiene y de alguna forma、eh, sigue confirmando el camino que alguna vez comencé: n o que, que es sentirme、eh, un artista popular desde, desde la conexión con mi contexto, con el contexto social en el que vivo. ¿no? Me imagino que tuviste que aprender un poco de mecánica si te subiste al Quirquincho, ese viejo colectivo que recorría el país con distintos talleres y encuentros de educación、eh, popular. ¿Algo aprendiste de motores, de ese tipo de cosas? Eh, bueno, eh, algunas situaciones tuvimos, ¿no? De, de averías y eso, y también tuvimos que, que ponerle, ponerle el pecho a las balas en, en esas situaciones.、Eh, sí, de todo, de todo. hemos pasado por todas las situaciones que uno se imagine. Eh, y eso, bueno, ha sido siempre un aprendizaje. Rally, lo último, y aprovechando esta conversación que podemos tener con vos, es que sabemos que además de girar, por supuesto, por grandes festivales regionales, en estar en grandes escenarios, siempre te tomás el rato para ir a visitar comunidades, organizaciones sociales. De este último periodo, ¿qué venís viendo de ese recorrido por lo que podría ser el otro país cuando bajan un poco las luces de los grandes escenarios?、Uh -huh. Bueno, sí, eso. Para mí es fundamental, ¿no?、Eh, el, el escenario es una de, la, de las partes que me gusta también y que me divierte mucho. Que también es un colectivo porque comparto con un grupo de gente que es una familia para mí, que es el grupo que, bueno, que v a m a estar mañana a la mañana, estamos saliendo para allá tempranito a lo más lugar. Pero bueno, d e s u é hay una, una construcción que es casi,、eh, casi cotidiana. Eh, q u e es la, el, el mirarnos con, con, con la gente que está cada uno en su lucha, ¿no?、Eh, y bueno,、eh, eso también es,、eh, fue y sigue siendo un aprendizaje.、Eh, uno va encontrando sus espacios de militancia, ¿no? Últimamente también ha sido un poco llevar la música aquí en el, en el pueblo donde vivo, que, que se llama Monquillo, es comenzar a, a, a tocar en las tazas aquí en el pueblo. Con amigos, músicos,、eh, cantantes, cantoras, gente que, que está en la música aquí, y hemos unido eso con, con, la, con las ferias de, de agroproducción, de, de, de agroecológica acá en la zona, con los artesanos, y hacemos movidas en las plazas. Eso para mí es un espacio que es muy genuino y que también me parece fundamental. que De hecho, el domingo voy a festejar mi cumpleaños en, en la plaza de a Cámara de Mosquillo con, con toda la gente. De, Que bueno, que construimos en un lugar de, de, de, de una horizontalidad muy linda, genuina, ¿no? El gallo no me deja hablar mucho aquí. Hermoso, para ambientar un poquito cómo está la cosa por ahí. La mejor cortina musical que podía tener esta charla es ese gallo que cantó tres veces. Rally, te mandamos un fuerte abrazo y nos quedamos acá con los amigos y amigas de la Trasumante charlando un poquito de lo que va a pasar Dale, mañana en a cuarta parte. Nos estamos encontrando mañana. a h í v a r a l y Barrio Nuevo charlando con nosotros porque se viene la Peña t r a s u m a n t e mañana en Rivadavia 17-230 en Morón, celebrando con la t r a s u m a n t e y también financiando, por supuesto, las actividades de este colectivo. Están aquí con nosotros Sebastián, Luqui y Ruth para contarnos un poco de la experiencia t r a s u m a n t e Y en principio, para quienes no los conocen, quienes no son de un ámbito cercano a las organizaciones sociales y demás, ¿cómo definirían la práctica t r a s u m a n t e de esta ya década? Bien. Bueno, la práctica t r a n s u m a n t e tiene un poco más de 10 años. n o la... lo, lo que estamos festejando este año son los 10 años de la peña,、uh -huh. del festejo de la peña, lo que le decimos nosotros es la fiesta de la autonomía. ¿no? Eh... ¿Cómo n o definiríamos a la t r a n s u m a n t e Bueno, somos un colectivo grande de, de muchas organizaciones de educadores educadoras populares que estamos recorriendo, como vos decías recién, el otro país, aquel país de los de abajo, de las de abajo,、eh... encontrándonos con otros, con otras y construyendo ese poder popular que estamos. Ahí en esa búsqueda profunda, ¿no? de, de, de, de donde viene la palabra t a s u m a n ¿no? t e de, de, de ir hacia los mejores humus, las mejores tierras, las mejores personas también. Eso puede quedar a la vuelta de casa muchas veces, ¿no? No es una cuestión únicamente de buscar el lugar soñado, sino de construirlo donde se está, ¿no? Por supuesto, pero nosotros, como lo, nos planteamos desde los orígenes, eh, eh, que es una, es una red nuestra organización, entonces en distintos lugares del país、eh, se encuentran compañeros en territorios concretos y que después en muchos de nuestros encuentros, nos, nuestros espacios de formación y talleres, nos encontramos todos compartiendo cuáles son las dificultades de cada territorio, las problemáticas. ...y、e、Intentando generar estos espacios de, de diálogo y de educación popular, hay dos conceptos fundamentales que ya hemos atravesado un poco en la charla con el rally que tiene que ver con ese otro país, con la idea de la transformación social, de cambiar el mundo. Y hay un concepto que también rige un poco la práctica trashumante que tiene que ver con la revolución epocal. ¿Qué entienden por revolución epocal dentro de la trashumante? Lo escribieron ustedes, digo. ¿eh? Bueno, vamos con、eh, primero. Nosotros tenemos como la la primer consigna de de que tenemos la obligación de soñar. n o、sí. Siempre el t a t o Iglesias, como lo nombró Residen e l RAL y un referente nuestro de, de la organización, nos propone la, la, la n obligación s propone o la a soñar. ¿no? Eso que nos han robado junto con el neoliberalismo, con el fatalismo, a, a que nada puede transformarse, que, nada puede,、eh, este, que el capitalismo y, y todas las opresiones son así y nunca se modificarán. Eh, nos vienen a proponer y nosotros venimos a proponer también. Bueno, el sueño es fundamental para poder transformar el mundo. Y eso que es fundamental para transformar el mundo es importantísimo juntarnos con otros y con otras. ¿no? Entonces, ese es, es uno de nuestros conceptos principales para, para poder poner en marcha el quincho ¿no? de, de la autonomía.、Eh, bueno, ¿algo que te <risa> venga con revolución epocal, Ruth? No, no sé, no sé bien a qué se refiere.、Eh, la revolución epocal tiene que ver con que tenemos que hacer la revolución sin tener en cuenta, d i g a m o sin s querer parecernos a los años 70,、eh, a otras revoluciones, ¿no? n o Si no, Tener presente que estamos acá, en este momento, en esta situación histórica, y con esto ir tratando de cambiar el mundo, ¿no? Desde y, este lugar donde estamos. Y、uh -huh. siempre con todo el aprendizaje que todas estas revoluciones y todas estas luchas de tantos años y de, bueno, de, de otras épocas también nos van nutriendo hoy en día, ¿no? Como no, no nos olvidamos, la memoria como algo fundamental para la transformación,、uh -huh. pero siempre contextualizado en nuestros lugares, hoy, acá, allá. en donde los vayamos、eh, moviendo. La noción de autonomía se entiende no solo en la dimensión económica, por ejemplo, de dónde puede venir la financiación, como hacer la peña que van a hacer en el día de mañana, sino también en generar las propias lógicas de convivencia, de existencia como organización y también una agenda propia de discusiones. Sin embargo, es innegable cuando se intenta caminar el otro país una agenda coyuntural que atraviesa según las políticas gubernamentales y demás. ¿Cómo fue para ustedes y cómo viene siendo también la discusión más en torno a cuestiones puntuales que van encontrando como problemática en cada lugar? ¿Por qué uno quiere tener? La agenda de la revolución, de los sueños y el arte como herramienta de diálogo más constante, y sin embargo, choca todo el tiempo contra esas realidades. ¿Cómo se mete esa coyuntura en las discusiones trashumantes? n Y tenemos bastantes discusiones, sobre todo、eh, en el último tiempo. La, la Universidad t r a s u m a n t e surgió hace 16 años en pleno contexto、mm -hmm. neoliberal, con un montón de movilización social política.、Mm -hmm. y era un, una red como que l acompañaba un montón de gente, de, de varios grupos bien conformados en, en distintos lugares del país. Durante la década,、eh, la década ganada, <risa> el kirchnerismo, la verdad es que se, se fue sintiendo eso en la, en la forma de organizarse, en cómo、eh, la cuestión de la autonomía quedó un poco de lado en mucha gente que, que, que participaba de esta organización y fueron. Siendo s e c o s t a d o s o fueron、eh, empezando a laburarnos sé, en distintos lugares de gobierno, etc. Entonces, la verdad que eso fue un impacto grande para toda la red. Nosotros desde Buenos Aires estamos hace dos años en la Universidad t r a n s u m a n t e Somos un grupo que nos llamamos Sembrando Rebeldía. Estamos en el oeste. Y estamos hace dos años en la Universidad t r a n s u m a n t e y, y escuchamos todo lo que nos cuentan nuestros compañeros. Bueno, acá Luqui está hace mucho más tiempo. Ella es de San Luis.、Eh, y. Y participamos de estos debates de, bueno, de poner, volver a poner en cuestión el tema de la autonomía. Ahora... Está resurgiendo, nunca se fue, ¿no? Pero、eh, como que se, se empieza a poner en discusión nuevamente, sobre todo ahora cuando vemos que, que vuelve el neoliberalismo nuevamente.、Uh -huh. Interesante para poder acompañar a la t r a s u m a n t e también en este momento y seguir financiando las actividades que están haciendo. ¿Y qué mejor que hacerlo divirtiendo o ¿no? no? Justamente escuchando a Rally Barrio Nuevo en el Auditorio Oeste mañana en Rivadavia, 17.230, en Morón, justamente allí por el Oeste que nos venían mencionando como territorio del grupo que hoy nos visita por acá. No estará solo r a l y Barrio Nuevo, estará Bruno Arias, Carmelitas Clown, Kundalinas, Ana González Eligra, Matías Peralta y Aldana Bello, la Pueblada Danza, Tincunacui, Aitue f o l c l o r e la Orquesta Fugitiva y muchos otros invitados e invitadas. Está bueno nombrar a toda esta gente porque tienen que ver también con la construcción territorial del grupo que funciona acá en el Oeste, gente de esa zona. Así que está bueno que vayan a ver también a los artistas del Oeste b o n a e r e n s e que van a estar acompañando mañana estos 10 años de la Peña Trasumante. Amigos, amigas, muchas gracias por esta visita. Y también por el contacto para que podamos charlar un ratito ahí con el rally, poniendo en contexto esta fiesta que estamos esperando para mañana. Bueno, muchas gracias, los esperamos mañana a las 21 horas, puntual. Vamos a arreglar. No hay más la... entradas. Ah,、no、sé es、eso. importantísimo poder decir que se no hay... Se agotaron、sí. las entradas ayer para、estamos、la peña. a m s u y contentos. Así que lamentamos.、No、sepan disculparlas. <risa> doble que fecha, doble función, <risa> habrá que hacer alguna sí, sí. cosa. e o s sea, ¿no? no、estamos muy contentos porque hemos, hemos cubierto todas las entradas y es, nos acerca mucho más a esto de. De poder seguir autogestionándonos, pero bueno,、eh, <risas> lamentamos no poder seguir invitando gente porque es realmente una fecha. o Si tienen entrada, aprovechen.、Sí. Si、es muy importante aprovechar y que vengas desde temprano, porque desde la, teniendo toda esta grilla desde las 9, vamos a empezar muy puntual y para que puedan disfrutar de todos los otros espectáculos que, además del rally, van a estar acompañándonos. Son gente de la zona, del oeste、bueno, y b u e n o si tienen ganas de ver el rally Barrio Nuevo, pueden viajar a un quillo entonces el domingo, claro, que es su claro, cumpleaños,、también. que va a estar tocando ahí en la plaza. <risas> Hablando del rally, ha participado recientemente con nuestros amigos de Duratierra en una hermosa canción de Duratierra que se llama La de un Quizás, así que nos vamos a escuchar. Escuchando esa c c u h a n d o e s música.